hay algo nos hemos solicitado algunos cambios a, a consecuencias de ese atropello surgió uh -huh. ustedes se fían por todo lado el otro día han ido en Grampa en la policía y por todo lado en Grampa entonces si es con fines de recaudar o con fines de educar estamos solicitando cambio de policías nada raro que estén queriendo utilizar para poder mellar la imagen Eh, mía si fuera por parte de la policía o algún político trasnochado está queriendo aprovechar queriendo bañarme eh, con este hecho nada que ver yo no estaba borracho ni, ni estaba defendiendo a un ciudadano común cualquier de dónde venía caldo ese, ese día de naico de naico, naico. ¿De teníamos, sí, teníamos una actividad deportiva uh -huh. y reunión con los vecinos Entonces, imposible, ni siquiera habíamos probado, ¿no? este imposible. Estaba en un día de trabajo, eh, no me acuerdo si era el día de trabajo, porque son las 5 pero estaba un día, de día. Jamás yo voy a andar de día borracho, ni de noche. Si me ven, yo comparto un dato con los que festejan y me, y me voy. Y tengo un piloto, un chofer asignado, yo no voy a manejar borracho, y menos ese auto particular, no es el mío el auto, es de un señor que me bajé a defenderla. Alcalde, ¿fue correcto el accionar de quitarle la llave al oficial de policía como ciudadano? ¿Es derecho? ¿Y yo como autoridad? ¿Como ciudadano de Montero? Eh, pero yo creo que eh, tampoco es su atribución de quitarle, es un bien privado. El, el bien privado solo tiene que uh, tiene que asumir a la policía con un, con un requerimiento fiscal. ¿sí? ¿Ya? Ellos siempre hacen, agarran la llave y le quitan, eso, está, eso es un delito. Nadie puede quitarle su, su bien, a no ser que haya algo, a, a nadie se le llena se le entra de oficio a su casa. Es como entrarle porque ese auto se supone que es de un particular o de un bien privado. Entonces por eso es importante que el pueblo también sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y que sepa qué es delito, qué es infracción. Una simple infracción no es un delito. Entonces no pueden llevárselo a... Está bien, ojalá se lo llevara a arrestarlo ocho horas, estoy de acuerdo. No es a, a sacar plata en cinco minutos están fuera. Eso es lo que molesta. ¿Alcá tiene esa que, imagen de alguna manera eh, afectada con esta situación? Por... No, si lo quieren tergiversar la información, sí. Pero si, si queremos informar la verdad, no tengo ningún problema. Pregúntenle al policía también, debe estar por ahí andando el policía. Sí, yo le dije que es un abusivo no puede abusar el, el uniforme para arremeter a la gente trabajadora ¿no? ellos están para y como 110 ellos están para controlar la, la delincuencia no está para controlar el tráfico vehicular